de Nacional Rock Noticias y ahora sí le vamos a dar la bienvenida oficial a estos miércoles donde invitamos a bandas para que toquen un buen rato a Boasteitas. Así se pronuncia bien como portugués o no? Es Boasteitas. <risa> Quedó bien. <risa> está bueno. Yo puedo funcionarles en la apertura del show, <risa> piénsenlo de sus recitales, ¿no? Muchas más, gracias. Con un sombrero tipo Carmen Miranda, si mucha puta. Por favor. Sí, y muchas con mucho color. No ¿Por es ¿qué mala no? idea. ¿Cómo es están más, chicos, yo pagaría sí, solo bien. para verla así. Después la banda es accesoria. <risa> Qué tonto que es usted. ¿Todo bien? Muy bien, bien. muy contento de estar acá. Buenas es noches, lindo... bienvenidos. Buenas noches, es un lindo momento para estar en un lugar tan astral. Estamos ancestral. lejos, igual, ¿no? Estamos lejos. lejos ustedes, Hola. Sí. Bueno, pero son músicos, les toca estar en ese lugar. Okay, okay. <risa> hace poquito tenían, hace poquito sabíamos que tenían una fecha que estábamos anunciando al principio del programa, que finalmente no va a ser, vamos a aclarar esto desde el principio, así toda la gente muy que le bien. interesaba puede saber al menos ¿Qué bueno, sucedió o que no va a suceder, claramente? Nos gusta dar sorpresas, sí. sí. Así que en las últimas 48 horas perdimos la fecha que era este sábado. este Era nuestro primer show del año. Vamos a estar con unos amigos que son los Sekva. Sí. Y bueno, ¿Dónde era eh, era en un lugar que ya no existe más, Ajá. así que ni decimos el nombre. Ajá. Eh, clausura de por medio, nos quedamos en la fecha. Definitiva, o sea, eso significa... Eh, me imagino que de ese lugar sí, no uh -huh. la última nuestra. No, me claramente. Me una próxima muy pronto, el 12 de mayo probablemente tengamos una. Probablemente lugar? no, tenemos una. Exactamente. Y Exactamente. vamos, Es el misterioso, ¿no? Y la anunciamos acá... De manera oficial Exclusiva En exclusiva y <risa> anticipada estamos muy bien Estamos con Boaz Vamos a presentarlos Oficialmente Boaz Teita Sí Locari y Emma En voz y guitarra Y y batería Pero eh, Faltan miembros de la banda Falta 50% son... Falta Nacho Que es el teclavista Y Petty Que también canta Y toca el bajo uh -huh. Y ustedes, como banda, hace mucho que se conocen, hace mucho que vienen tocando. Sabemos que tienen ya unos buenos años y que se estaban repartiendo en diferentes puntos cardinales del país. Tenemos unos buenos en cantidad y en calidad también. ¿Mm? Eh, bueno, unos buenos años, sí. Data de algún momento de finales de los 90, en el que dos amigos, básicamente yo y Claudio Zárate, que vive en Ushuaia, Tierra del Fuego, nos juntamos a hacer canciones por poner vez. Se juntaron dónde? Eh, en Ushuaia, Tierra del Fuego, allá en el final del no dicen la ciudad más austral del mundo. ¿Lindos atardeceres atardecer es de haber ahí. Cuando son largos sí, cuando son muy cortos son no. tristes. Claro, bueno. Este mitad del año y mitad del año. Mitad del año y mitad del año, así casi como la Antártida. Y en lugar de hacer canciones tipo Sigurros, Rós, <risa> pusieron más guitarra <risa> regga. Sí, porque al estar tan lejos de las playas, nos imaginábamos a los Beach Boys. Entonces, tratábamos de pensar en esas melodías y por eso salieron cosas más playeras. Pero básicamente fue una banda de medio tiempo, de tiempo de vacaciones. Y ahí se generaron las canciones, las primeras canciones de la banda y el nombre de la banda. Y recién pasó un tiempo hasta el 2005, que fue el momento en el que el proyecto tomó forma aquí en Capital Federal y en el que, ya sin Claudio Zarate físicamente, porque sigue estando allá en Tierra del Fuego uh -huh. con <risa> este pero ya acá un poco más veraniegos eh, yo decidí emprender el proyecto y ahí me encontré con nema con Petty y un poquito más tarde con Nacho y así fue Boas Taitas 2005. Decías recién que ahí surge el nombre de la banda y el nombre de la banda tiene que ver con una fascinación justamente por las getas que están buenas o tiene que ver Ajá. con otra cosa? Me parece que ya a esta altura hemos perdido ya el perdido, rumbo sí. de la explicación. Es o sea. una frase muy Bien. utilizada en un viaje brasilero. Ah, muy bien. Y ahora de, ahora decimos que es el nombre, básicamente. Ahora nombre. Eh, Se lleva con actitud, nada más. <risa> está muy bien, chicos. Yo lo último que supe de la banda fue que habían colaborado, bah, había colaborado él con ustedes, en una versión de Piti Piti. Sí, Cuando señor. digo él, ¿ustedes? El señor Cuenten. Billy Caffaro. Sí. Fue un pues gran momento. Porque cumplía 50 años la, la versión de Billy Caffaro, uh -huh. eh, del 57, casi 58. Y nosotros en el 2007, casi 2008, eh, decidimos versionar esa canción que fue popular. De hecho, debe haber caminado por estos pasillos, seguramente. Sí. Eh, y la hicimos a nuestro modo, ¿no? A un modo Bob Astaitas. Una canción que en realidad tenía toda una orquesta por detrás. Lo redujimos al formato punk pop de Bob Astaitas. Y lo grabamos y después de dos o tres no de Billy... Vino. Vino. No, no, no. Bueno, voy. Vino, bueno, vino okay. igual, vino con pocas ganas y después se lo escuchó y... Le quedó más contento y dieron ganas de, de, de, de, de cantar y en realidad nosotros la historia de este tema del de de hacer este tema sale eh, en una gira de Mar del Plata escuchando también canciones de la época de nuestros padres como video Cafaro y estábamos escuchando un EP de él que tenía otra otra canción que es Okay al Madison, que es muy linda también. ¿Qué pasó? Saquearon alguna discoteca. No, biblioteca? al principio pensamos en grabar eh, otra canción y después nos acercamos a una disquería muy famosa Mar del Plata de un legendario AGV Alfredo el Grosso. Alfredo el Grosso y él nos dijo, "¿Por qué no graban Pitipiti?" No, es el y Okay no, al Madison. Y le hicimos caso a Alfredo y ahí está. Ahí ahí quedó. Quedó. Y después le gustó tanto a Billy que no solo hizo la canción, sino que además vino a hacer el clip. Y bueno eso fíjate que de hecho a veces uno se acuerda más de piti piti que tenemos un disco antes por ejemplo, hay un disco anterior que tenía menos de un año y se llama el álbum pero bueno piti piti es piti piti chicos momento de empezar a escucharlo, si les parece vamos a arrancar con una canción que se llama salís verdad ahí va es de nuestro segundo disco en vivo boa chaitas acá en nacional rock noticias mañana será <tose> un nuevo día más para Te reirás llorar Quién sabe se si aún vos me recordarás Con amor lejano, triste Vos apareciste en mi amanecer Si no los miras Me duele mi nombre Y ya no me nombras Mañana seguro soñaré con vos Sandras de la sombra de mi hábitat González es esto, están escuchando a Boas Taitas. no me puede salir de otra manera que no sea portugués, no sé por qué. Acá tenemos a Carmen Yassal en la conducción de Nacional Rock Noticias. Tienen que pasar los acordes del tema de recién porque pide a gritos un fogón. Sí, a gritos, no, no. El, el repertorio fogonero se tiene que renovar, no puede ser todo el tiempo, sui generis, león giego. Boas Taitas, con este tema, fogonero, por favor... Bueno, lo, bien. No, lo ponemos, lo saco algún lado. Recién estábamos hablando de Piti Piti, estábamos hablando de ese segundo disco Pero tienen un, ter, un, perdón, de primer disco Y tienen un segundo que se llama Una canción sin principio, ni fin, ¿verdad? Exacto, esta canción pertenece a ese segundo disco Y contanos un poco cómo fue, cuéntenos un poco cómo fue La hacerlo Básicamente Invitados Ilustres, <risas> no Billy Caffaro está en la historia Pilar sí Exactamente, este segundo disco Eh tiene la participación de dos personas diferentes en décadas, uno es bien de los 80, el otro es más de los 90, casi 2000, uh -huh. 2000. Eh Pipo Gipolati está en una canción nuestra que se llama En Boca, hoy no la vamos a tocar aquí, lamentablemente, pero Cómo bueno, fue conectado con él? Porque él primero fue conectarnos por solo por el simple hecho de contactarlo. Eh, lo invitamos a una fecha nuestra a fines del 2008. Vino a cantar una canción que fue esa, la que después uh -huh. grabaría. Y también tocamos Jabones Flotadores esa noche. Una larga versión de Jabones Flotadores. De Los Twists. De Los Twists, claro. claro. Entonces, un par de meses después, dos, tres meses después, estábamos grabando el disco y nos dimos cuenta de que en esa canción faltaba, faltaba, faltaba el Pipo. Y así fue como lo volvimos a llamar ya en esta ocasión para que viniera Llevaron a grabar. Ya con grabadito para que él nada más tenga que cantar y a contarnos anécdotas y vino y... geniales ¿no? por otro, otro lado fantástico sí, fantástico, sí, es, sí. Muy es muy divertido aparte la sí. canción tiene esa onda medio twist medio uh -huh. vino con una corneta esa de bicicleta <risa> <risa> me, me da y así empezó nos todo nos rimos tanto <risa> <risa> me miedo me da miedo preguntar cómo estuvo la sesión de grabación muy no, divertida no, muy, muy amena muy bien. divertida Querió, no, muy amena tiró tres tomas Derechas, enteras y ya estaba, ya había grabado en media hora, ya había grabado. Ah, y estaba él... en un buen día. Bien. Sí, está no, bien. fantástico. ¿Y él cómo está? ¿Cómo lo vieron? Fantástico, está está y bien, él es bien. un tipo muy muy ducho, muy hábil, uh -huh. muy estaba rápido. Estaba escribiendo un libro justamente que lo sacó. Hay un libro por ahora, sí, en, en estos días. en el libro que vino ¿sí? a grabar con nosotros y ahora vi que lo sacó, no lo leí la verdad, pero vi que lo había sacado. Y además es un, justamente es una canción donde hay un, la nuestra, en boca, en la que participa Pippo Chipolati, hay mucho juego de palabras y cacofonías. Y era perfecto para que él se metiera en esa poesía. Y es un gran letrista. Y es un gran letrista, sí, sí, sí. gran letrista. Y la otra invitación <coughs> es Manuel Moretti en una balada. Están los dos en dos canciones bien diferentes. Uh -huh. Manuel Moretti está en la balada del disco que se llama Flor, Pro Flor Prohibida. Sí. Y es una letra en especial que tiene una cierta melancolía tanguera bonaerense. Y nuestro productor Hernán Agrasar nos sugirió que Manuel Moretti era el indicado para interpretar alguna de esas frases y así fue porque donde entró entró con toda una toma grabó Moretti una toma Moretti y 100% Se de chavilla para que le llena a todos en sí, todo estábamos más sí. contentos una, una toma muy recordada muy lindo, por nosotros ¿Por qué piel de gallina? Porque estaba grabando ¿Sí? y él no sabía no había escuchado nunca el tema, nada más tenía la letra en la mano y él ya sabía bah, no sé si sabía, pero transmitió la que, emotividad de la lo canción lo que grabó era lo que sin saber nosotros lo que pedía la canción y nada grabó en tres minutos y el resto fue como Crosti escucharlo sabe, sabe lo que está haciendo <risa> <risa> fue fantástico la verdad que fue fueron las dos sensaciones bien diferentes y muy nutritivas para nosotros estuvieron buenísimas ¿podemos seguir escuchando chicos? dale muy bien acá tenemos una lista de temas y dice que esto que vamos a escuchar ahora se llama Elizabeth que pertenece a también al segundo disco bien No sabemos qué hacer con Elizabeth No sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Con Elizabeth, si la quiero, si no quiero no, que te vayas es, no, si si no, claro. que Ni quién es, ni quién ah, Muy bien, estamos ¿no? escuchando <risa> un poquito. Usted lo dijo, <risa> usted lo dijo <risa> Bueno, todos tenemos algo de eso aparte ¿eh? Eh, Estamos escuchando en vivo a Boas Teitas Nos vamos a una tanda y ya regresamos con más Nacional Rock Noticias Nacional Rock <risa> No es ridículo, es minimalismo. FM 93.7 El canto gregoriano rockeramente entendido. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Te cansaste de que todo suena igual? Abrí las orejas. Hola, yo soy Kale Pan, eh, ex cantante de la banda Hierro. Saqué mi nuevo disco... K.P. 3 solo canciones a fines del año pasado, en diciembre, y ahora lo estoy presentando. Mi página de internet es Kaledpan, con K, punto com, punto el aire y cuesta respirar, falta espacio en este enorme gran lugar. Solitas, grupos, tríos. Todo el rock independiente tiene su lugar FM Nacional Rock 93.7 Sonido. Sonido Original Comienza Espacio Publicitario ¿Hasta dónde llega un hombre en busca de la libertad? ¿Por qué estamos peleando? ¿Por la libertad? No peleamos por cualquier libertad Rodrigo de la Sarna ¿Dónde está el discartito? Revolución, el cruce de los Andes ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Estreno 7 de abril, solo en cines Arroba Nacional Rock 93.7 El Twitter de la radio Fin Espacio Publicitario El mediodía del domingo pasó hace rato. Pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionas sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. Que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7 Más que un género, una actitud. De 20 a 24, Nacional Rock Noticias. Duerme tu alma en pena porque ya Se hizo demasiado tarde hoy Y necesitas necesitar Para que mañana al respirar Digas que te espera un sueño más Y alguien que te muestre otro lugar No te pongas mal, hace tiempo sé que podes pasar tu tiempo sin espinas Así que mejor permanezco acá y en una canción que me salga mal Esta estábamos hablando hace un ratito con Boa Steitas, que está acá en el estudio de Nacional Rock. Noticias voy a decir, pero en realidad no es nuestro estudio, es el en estudio de Nacional. Y este momento Nacional. nuestro, no lo convertimos con ningún otro programa. Tenés Tendrá razón. que esperar el ruso veré hasta las 12. Hasta Para apropiárselo. Para la, eh, la canción se llama Flor Prohibida y es justamente la donde participó Manuel Moretti. Bueno, nos contaron esas dos invitaciones que tuvieron en el disco, pero no nos contaron más del disco. ¿Qué más se puede decir? El disco se puede decir que tiene casi un año de vida. Ajá. Uh -huh que Flor Prohibida es el segundo corte de ese segundo disco, que el primer corte había sido Charco, una canción que también está dando vueltas y que tiene esa frase, una canción sin principio ni fin, que en parte explica en qué consiste el disco. Son 12 canciones que tienen una coherencia, cada una con su personalidad y su identidad, pero que hacen un todo, que hace que puedas escuchar el disco de manera... Repetida. ¿Dura Dico 28 minutos? Dico de 28 minutos. Decisión inteligente, permítanme decirlo. Eh, hay decisiones artísticas, qué sé yo. Hay artistas que se pueden extender y lo logran. Eh, nosotros nos quedamos en la idea mínima. Eh, vamos al riff y al estribillo ir al grano, ¿no? Y no hay tiempo para escuchar discos de una hora ahora. No, por eso digo que es una decisión inteligente, o sea, un disco de 28 la vida minutos. Moderna. Si no hay tiempo para escuchar discos de Máximal una hora. Más número 1. De una hora ahora, de <risa> o sea, o sea, es diferente. Un disco de 28 minutos permite ser escuchado dos veces, cosa que y ni te claro. dan unos minutos y claro. hora. Y te relajas cuatro o 5 minutos en el medio y Elegí la, la. los cuatro que más te gustan poner de nuevo. No, fue una decisión Eh, que tiene que ver con cómo nos salen las canciones a nosotros. No quiere decir que sea una regla, sino que básicamente es cómo nos salen las canciones a nosotros. Las canciones de Boas Taitas nos salen así, de esta manera. Eh, y este disco eh, selló esa idea de que las canciones eh, nos salen así. En el primer disco no lo habíamos logrado de una manera tan acabada, creo que una canción sin principio ni fin eh van más al grano todavía y a la raíz de cómo son las canciones de Boast State. ¿Y el que viene cómo vendría a ser entonces? Anda a saber, capaz Andás que nos extendemos. Ver. Capaz que hacemos un disco de una hora, rock progresivo. No sé, quizá, quizá, Dos temas de quizá media se hora cada uno, este, ¿no? Ya. Sí, sí, va muriendo uno de los integrantes Muy pronto será un power trio sí, Totalmente, atrás. en cualquier momento Esto es un documento Esto es todo por el arte todo por el arte. último show que dio Menos mal que no esté B, ¿no? <risa> Vamos a seguir escuchándolo Si les parece bien, volver a mi hogar Otra canción de una canción sin presidencia Ahí va Si hubiera sabido que Torcerías están Nunca hubiera a hacer Papel de criminal No te hubiera hecho caso al decirme Vamos a escapar Se acabó, no largamos de acá Que no se diga más Ni en un auto de alquiler Hacia ningún lugar Nos acercó el anochecer Hizo frío quizás Quero volver derrotado Pero vos decís Solo quiero volver a mi hogar Volver a mi hogar Das un paso y al final te arrepentís, te arrepentís No te imaginas qué mal Me hace sentir Si hubiera sabido que Tú serías E tan e ha evitado hacer papel de criminal Yo no quiero volver derrotado pero vos decís Solo quiero volver a mi hogar Volver a mi hogar ah, Solo quiero volver a mi hogar Volver a mi hogar ah, Solo quiero volver a mi hogar Volver a mi hogar ah, Volver a mi hogar Se entendió el concepto exactamente quiero volver, quiero volver Guitarras y estribillos, de, de eso se trata Tenemos acá a Julián que eh, cuando nos ponemos a hablar en general Siempre suele decir eso, yo lo que le pido a una banda, a la música en general, ¿no? Sí, sí Son Ay. guitarras y estribillos, <risa> punto Lo demás es accesorio yo le discuto un poco el tema, pero bueno, él si lo tiene muy escuchado. claro Escuchamos bandas que tienen eso también, ¿eh? Nosotros... ¿Eso qué? De todo, ¿no? Sí. Grandes leads, grandes solos. Sí, también, sí, sí, ¿no? De juse cuelga 10 minutos y está buenísimo. Mm, Pero bien. también tiene guitarras y estribillos. ¿También? Con ah, no, no, ¿también? No, los, también. Sin guitarra y estribillos, vos decís que sin guitarra y estribillos no existe el rock. No, okay, no, sí, no, no, no, no. es que es... Máxima de Es un poco árido el rock. Es que... árido, de verdad. Conozco un par de, de grupos al, que no tiene guitarras y estribillos. Lo último de la banda que no fuiste a ver... ¿Cómo? ¿Cómo? Agan, díganme. Fremilips. Ah, sí, sí. Sí, es bastante flojito. <risa> hay que decirlo con todas las letras. Aburren hace años. Eh, amados por la crítica. Es el efecto traje del emperador. Nadie se anima a decir que Femilips está desnudo. Pero alguno alguna vez eh, se animará. Igual yo si voy a casa escucho un disco de Femilips. Eh. Permítanmela. Permítanme. Hay de todo para todos. Pues, esta, de, tampoco de... vamos a censurar... Si quieren hacer un disco conceptual, de un solo de Teremín y Ukelele, de 45 minutos, ¡bienvenido sea! No me pidan que lo escuche, pero ¡bienvenido sea! Claramente. Hablando de temas cortitos, concisos, al grano, por acá estoy diciendo que en algún momento también participaron de algún disco tributo, ¿no? Sí. A los Pistols, Clash, ¿cómo Hicimos, por suerte hoy podríamos decir que hemos cubierto, esta palabra es demasiado solemne, A un ver. espectro, un amplio espectro de tributados, porque un... si bien... Si bien tributamos a, a Pistols, a Sex Pistols, a Ramones y a The Clash... ...que son como grandes escuelas nuestras... Sí. ...también nos dimos el lujo o tomamos el atrevimiento... ...de tributar a los fabulosos Cadillacs y a Miguel Abuelo. Uh -huh. eh, tal vez eh, el de Miguel Abuelo sea para nosotros una de las versiones... ...más recordadas y más logradas en cuanto a versión... ...porque hicimos Diana Divaga, uh -huh. sí. que era una piedra difícil le dimos ¿Qué fue ese retorio. disco virtual sí, Es un disco que está todavía hoy ¿Sí? en día dando vueltas, quiero ser abuelo. Mira, Iniciativa. Claro. un montón. Iniciativa ¿Sí? de Andy Stein y nosotros nos metimos con una que decías esta con esta no te metas, bueno, y decidimos meternos porque nos salió algo que era Ghost States. Sí, con otras también, ¿no? Porque sí, probamos también. ¿recuerdas bueno, la fórmula del éxito? Fórmula de... Ah, pero esa era de Master ah, claro. Y bueno, habíamos pero, probado no de mi corazón no. No. no no bueno lunes por la madrugada por la... O sea que ya que ya lo habían en también entonces nos fuimos atrás nos fuimos a los sesenta y pico a los a la psicodelia de el los primero primeros de abuelos se de la anima de la a esto cuando ¿Eh? era amigo de People enu claro con papo, con claro la... papo y pom en los abuelos y el de los Kaylax chicos y de los Kaylax es una canción que está buenísima la original hoy yo la sigo colando está buenísima que se llama siempre me hablaste de ella uh -huh. es del ritmo mundial del disco 3 y tenía ese gancho rapidito que para Bosteitas venía perfecto y la letra estaba buena, era nostálgica, romanticona y también venía y bien y daba para, para conjugarlas así, armonizando también y después bueno, los Pistols, Clash y Ramones también, eh, en sus respectivos momentos los tributamos porque es inevitable caer en esas, en esas fuentes también tocamos y tributamos a Vascox, tocamos con ellos de soporte ¿Sí? ah, venían a Argentina ¿Sí? tocábamos de soporte y Una semana antes dijimos regalémosle una canción ¿Y qué hicieron? Eh, se la regalamos, le dimos una remera el disco Y nos dijeron que era la versión más rumba que habían escuchado De Ever Fallen In Love <risa> Tal vez la odiaron o tal vez la amaron La pero... versión más rumba, rumba. Sí. Qué linda canción ah, Nos podemos despedir Inevitable, con esta canción sí. de Los sí. Vascos Con la sí, versión sí. quizás ¿no? que está uh -huh. Una muy buena banda pop Los Vascos sí Y sí Como así es una muy buena banda pop. Son una gran fuente. Los sí, Ramones. Ramones. Es una muy buena banda también, pop. También. Y, digamos, ¿Tiene más, más un punk ortodoxo estoy <coughs> diciendo ¡Qué barbaridad! <risa> los Ramones son punk. Sí, tienen grandes discos pops y grandes canciones pop. Digo, por algo fantástica. De, llamaron al productor de la Ronettes. Baby, I love you. Esa canción es super pop. Era. Es wow. hiper pop. Totalmente. Se banca el formato guitarra, y hay violines. Dos, hay dos discos que son super pop en dos Y uh -huh. Pleasant Dreams. Sí, son sí, casos Ni hablar, eso quiero escuchar ahora Dale, ni hablemos Boa <risa> State, está sonando en vivo en Nacional Rock Noticias Lo volví a intentar Y en tren de hacerlo bien Volví a fallar otra vez estoy vueltas por la cuadra Como ayer Y ni hablar De cómo escribí todo lo que sonando Bodas teitas en vivo en Nacional Rock Noticias y hablamos un toquecito de la fecha que tienen. de la fecha ser? que tenían ya hablar. No, de la fecha que tenían quedó claro quedó que quedó clarísimo. Que no queremos hablar más, pero ya sí que tienen eso. una nueva una nueva nada, no tienen una nueva fecha, tienen otra que es el próximo 12 de mayo. Exactamente, jueves 12 de mayo vamos a estar en el Roxy Live. Y otra noche. Tras noche eh, fiestas Loco Live vamos a estar ahí Haciendo finalmente el primer show del año, ya que se ha postergado el de este sábado. Y estaremos allí en Niceto Vega 5542, me decía que el productor. ¿Sí? Eh, eh, y vamos a estar haciendo, me imagino, muchas de estas canciones. Y la gente se va a encontrar con algo que no es necesariamente esto. Si ven acá está la esencia de las canciones, Bosteditas en vivo, tiene electricidad y mucha energía. Y eso es lo que participamos al público. ¿Y van a tocar solos esa noche o no? No sabemos quiénes son nuestros colegas esa noche aún. Pero bueno, ya seguramente habrá alguna otra banda y estén atentos porque todos los jueves existe Loco Live. Se está muriendo en este... serio, chico. Pobrecito. Es inevitable. Estoy remando para no reírme un poco, pero bueno. Decí, por favor, que son los excesos de tu vida rockera porque no. le da credibilidad a la banda. Sí, es eso. Ahí está. No es esperar el colectivo. ¿no? Ya no, no quedan no. televisores en la radio, ha roto todo lo que tenía a su paso razón, Ahí está. Con razón llamaron a Pipo Gippolati, ahora me cierra todo. Y con razón nos dijo que sí. <risa> <risa> está muy bien. Eh, re... so, quiero que te estés bien, te sentís bien. Hoy de que yo a la hora de Sí, sí, le están haciendo un trasplante sí, sí. de tráquea acá. Pero en el sigue tocando, ¿no? estóicamente. Tenemos un operador en vivo, <ríe> operador, ¿no? <ríe> Está muy bien. Vamos a escuchar nada ahora, si les parece bien, chicos. Muy bien. Dale. Boas, te en vivo en Nacional Rock Noticias. Un adelanto de lo que va a ser la fecha en el Roxy Live. Qué bueno que toquen a la noche. Digo porque sí, se hizo ¿no? de moda el horario matiné. Nos venimos quejando bastante con Julián de que las 8 de la noche. No es un horario para citarme a ningún lado. A las 8 de la noche uno sé? cena en su casa, señores, en familia. Claro. Un sábado, que voy a a las 7. Poner siete? un show a las 8 de la noche es un atentado a la unidad familiar. Exactamente opinan lo mismo. No, es, es no pero que... es verdad, estamos de acuerdo. Y pasa que eh, a partir de lo que pasó, uh -huh. eh, se empezaron a cerrar lugares y las habilitaciones empezaron a ser más exigentes y hoy no puedes tocar eh, ni siquiera, excepto en los lugares que están realmente preparados, en lo que sí. son un poquito más chicos, no puedes tocar hasta más de las 12 de la noche. Y por también ejemplo, hay... el Salón Porredón, que antes sí. se tocaba hasta las 3, 4 de la mañana y hoy no podés hasta las 12 de la noche no hay, hay fecha y la realidad es que a las 9 tiene que arrancar la primera banda y ¿quién va a ver un show a esa hora? Sí, aparte trabaja. muchos también están haciendo esto de doblar, ¿no? Hacer como un show a las 8 y media, sí, 9 y, y después son se... rodando para menores de 18, 1 y porque uno puedes vender alcohol, el otro puede claro. vender alcohol. Y valga la, valga la denuncia que va muy en prejuicio de las bandas que terminan a las apuradas o... ...suenan sin probar sonido. En rigor tendrá que ver con maximizar, maximizar las ganancias sí. de los lugares, bueno, ¿no? Bueno, cada uno sabe lo que hace. Hemos sí. visto cerrarse telones. Con eso. Hemos visto bajones de sonido abruptos. Más allá de que son artistas, son laburantes. Y eso también es bueno que quede claro. claro para, los de los para los sonidistas... No se puede salir a tocar sin probar sonido Es una cuestión de respeto al músico y al público Es entender al músico como lo hablamos recién con Pepe Soriano Justamente que Mirá, estábamos en una comunicación con no él Que es menos. entenderlo como una profesión Yo estoy trabajando Totalmente. Entender al músico como un trabajador verdad Totalmente. Que no sucede y también, mucho y, y de nuestro lado siempre hay Y en nuestros shows lo que tratamos de proponer eh, Y llevar como al máximo Es respetar a la persona que está yendo ahí A pagar una entrada A consumir eh, algo por obligación para estar en un lugar Eh, nosotros tenemos que sonar lo mejor posible para que esa gente lo pueda escuchar de la mejor manera posible también y si no, bueno, tendrán que acostumbrarse también a escuchar a las bandas en discos y en videoclips eh, hay que consumir cada una de las facetas de la banda, ¿no? para sacar la conclusión ¿Cómo encargan el año, caballeros? Bueno, eh, el disco todavía no cumplió un año, así que va a tener una vida importante durante el 2011 una canción sin principio ni fin eh, estamos por largar, largar o lanzar nuestro tercer corte, que es Marea, clip que ya está listo, preparado, cocinadito y solamente falta que lo pongamos en los canales virtuales y no virtuales. ¿Cómo es el clip? Me gusta esto de emitir videoclips por radio. Ah, mirá, ¿Cuál? viene... ¿El que viene ahora? Sí, sí, sí. sí. Arranca. Pasa en el videoclip. Arranca una lata de cerveza que se abre. Sí. Eh, y después el segundo plano es un cigarrillo que se prende y después un limón que <risa> se corta y, así y un lápiz que escribe. Es Son mucho todos. mejor ver videoclip por radio que por tele. Cállese, eh. Ellen Zweig. Cállese, Ellen Zweig. Mire. Es un videoclip, es una canción en especial que para nosotros es muy importante porque abre el disco y porque arranca ni más ni menos con la frase es tiempo de mirar un poco.